Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vuelta número 44 en esta realidad circular, espiralada, que es el tiempo. Hoy es el capítulo 44 y vamos a seguir repitiendo el tema este de los misterios del tiempo del espacio, de las dimensiones, de lo que nos circunda o tal vez nos penetra. Realidades. Hace 100 años, Albert Einstein, mediante cálculos, fórmulas, intuiciones descubrió que existían ondas que se producen en cualquier lugar del cosmos y que navegan a través de todo el universo hoy con los sistemas de medición que existen en la actualidad, se tuvo la certeza, se percibió, se midió, se graficó, que un choque de agujeros negros sucedidos a 3.000 millones de kilómetros de perdón, 3000 millones de años luz. Llegó a nuestro planeta. Cosas, tiempos. Por eso cuando decimos que el tiempo tiene que ver con el tiempo, con el espacio y con lo que percibís. Porque si este programa lo escuchás en otro momento, que no sea ahora que está saliendo en vivo, para vos va a ser en vivo porque se va a hacer la primera vez que lo escuchás. Bueno, y esto es Paraguay Vive, transmitimos desde la retaguardia. Estamos en el estudio Víctor Basterra y tenemos a un Luciano Arruga, sus familiares, amigos, grupos, individuos que vieron o que ven en esta... Desaparición, crimen, ninguneo y realidad de cómo hay mundos distintos conviviendo en un solo mundo. Porque el que vive en la recoleta tiene una realidad y ese es su mundo. Y el que vive en los márgenes de la entre comillas llamada sociedad tiene otra realidad. ...muy distinta... ...y en esa realidad... ...se muestran... ...los abusos... ...la discriminación... ...la discriminación... ...económica, educativa... ...de salud... ...de presencia del Estado... ...y cuando el Estado se hace presente es para martirizar... Mata, desaparece, roba, estafa, maltrata, ningunea. Desde el momento en que una persona que vive en esos, entre comillas, márgenes de la sociedad tiene que ir a reclamar ante un ente público, no es el mismo trato. Mucho menos en la justicia, mucho menos en la policía. Mucho menos en los medios de comunicación. Y reflexionando sobre eso también, como para englobar, hay un tema generacional. Quienes en el año 2002 tenían 15 años, hoy tienen 28. Y son muchos los que están alrededor de esa franja etaria. Y ellos vivieron lo mejor y lo peor de estos 12 años de Kirchnerismo. Para algunos, para muchos, para millones es lo mejor. Como para mí tiene muchas cosas de lo mejor. Y para otros es lo peor. Lo que pasa que los que tenemos más años sabemos que hubo otras situaciones peores. Donde las cuestiones no eran subjetividades, sino que se transformaban y se mostraban de forma brutal las contradicciones y las luchas de poder. Entonces yo creo que esa también es una temática a abordar. ¿Cómo comunicamos? Porque cuando nosotros hablamos de dictadura, hablamos de neoliberalismo, hablamos de, hablamos de situaciones que son para los que que vivieron en estas generaciones que acabo de describir son como subjetividades cuestiones que tienen que inferir y deducir así como hace 100 años Einstein dedujo de que había ondas gravitacionales que surcaban todo el cosmos y él fue más allá en su teoría de la relatividad también dejó abierta la puerta para que sirva de transporte raro como raro es para un chico que nació hace 20 años entender que fue una dictadura entender que fue el 2001 son todos desafíos y son todos desafíos donde Luciano Arruga está más presente que nunca porque las instancias que maneja con todo el poder completo el gobierno macrista tiene que ver con la represión, con el control social tiene que ver con, con la salud, con el manejo discrecional de, de los hospitales, el descabezamiento, echar gente de hospitales es un pecado mortal, es un pecado mortal. Quitar a los operadores que hacían que hacen de nexo entre la primera trinchera del, del reclamante ciudadano que arriba a una ventanilla de un juzgado y pensar que son ñoquis y bajar ahí el guadañazo. Demuestra lo que es el macrismo y lo que es este modelo, esta contraofensiva neoliberal, donde Macri es un CEO regional, pero donde hay patrones, y esos patrones eh, no, se, no, se, no se circunscriben a Norteamérica. Desde Norteamérica, o sea, desde Estados Unidos baja el dominio del control social y la represión social. Subido en este vector que es el el, el, el narcoterrorismo. Hoy le dieron una puntada más a ese concepto. Descubrieron en Europa que Hisbolá, una organización que está en el Líbano, con apoyo iraní, está involucrada en el narcotráfico y en el lavado de dinero. Si algo le faltaba para armar el caldo, era este ingrediente. En esto está de acuerdo la Unión Europea, en esto está de acuerdo Estados Unidos y en esto está de acuerdo Colombia, Argentina, Chile, México, por supuesto. Y mientras tanto vemos que tenemos que estar listos y atentos y asistir solidarios y altruistas para que no se repitan como un calco los Lucianos Arrugas. Y bueno, y como decíamos, esto es Paraguay vive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 el institucional de Curuguaytí porque hay novedades Somos observadores es la realidad. Este fue el momento de la balacera en la que se selló una de las partes cruciales de esta masacre programada, dejando 11 campesinos muertos, 6 policías muertos y un juicio amañado para defender a, para defender la herencia de Stroessner, legada al Partido Colorado en cabeza del felizmente fallecido Blas Riquelme y sostenida hoy por sus hijos entenados y por un fiscal, también hijo del secretariado de la ANR, manos derechas políticas del perverso gobierno de Alfredo Stroessner, del cual se cumplió hace poco un aniversario del del golpe de estado que lo, quitó de, que lo quitó del trono para correrlo a otro trono más cómodo en Brasil eh, y decíamos que en el juicio están pasando cosas eh, empezaron a hablar los forenses empezó a hablar eh, la esposa de Erben Lovera, recordamos que es el subcomisario al cual en programas anteriores si lo, lo vamos silvanando tuvimos el momento en que el jefe de la Policía Nacional y el jefe de, de logística de la Policía Nacional del Paraguay le da las garantías y le da las instrucciones al subcomisario Erben Lovera por dónde tenía que entrar y de qué manera se tenía que mover. En esa misma grabación está la voz de la fiscal Aninfa, este ninfa Fleitas, a ver, ahora vamos a encontrar el nombre, este que es la que da la apoyatura y hace el acompañamiento para dar garantías a, a los abusos que estaban listos para cometer. Eh, tergiversando una manda judicial emitida por el juez de, de Curuguaytí, donde eh, ordenaba la identificación de quienes estuvieran llevando adelante la ocupación. En eso se desplegaron trescientos y pico de hombres, eh, helicópteros, equipamiento y ya lo decimos, garantías judiciales. Ahora, ¿qué pasó? El primer muerto es Erven Loera. Erben Loera era un, un personaje dentro de la policía, muy rígido, con los pobres, le gustaba garrotear, este y hacia dentro de la policía era de estos llamados así legalistas, o sea que no era un tipo que era bien visto dentro de la fuerza ¿Eh? y había habido algunas de acuerdo a las versiones también periodísticas, había habido al poco tiempo anterior un, un operativo policial donde justamente se detiene al jefe de la lucha antidroga de la policía nacional cosas vederes, no se sabe qué pasó la cosa es que dice la esposa del fallecido Lobera María Estela, viuda de Lovera, rompió el silencio un año después de la muerte de su esposo, Herben Lovera, el subjefe del grupo especial de operaciones geo que lideró la incursión a Marina Cue. No escondió el dolor y expresó lo que espera de la justicia, así como lo que piensa de los sucesos políticos que se desarrollaron tras la masacre donde ella perdió a su marido. ¿Usted sintió algún tipo de preocupación de más en esos días? Sí, la verdad que ya hacía tiempo que él me decía que no se hallaba allá no sé, porque nosotros estábamos acá, él allá, y solo los fines de semana compartíamos. ¿Qué cree usted que pasó ese día en Curuguaytú? Y puedo decir que estoy hasta segura de que había personas, no sé si campesinos o infiltrados o qué, pero había personas preparadas para disparar y era vida o muerte, más o menos. Yo digo por los disparos que él recibió y los lugares en los que él recibió los disparos. ¿La puntería? La puntería ni me imaginé. Él recibió disparos acá y se marca el costado debajo del brazo, en el espacio que queda libre cuando se usa chaleco antibalas. Él tenía su chaleco desde el costado, no recibió ni un disparo en el chaleco, no le dispararon en la cabeza porque tenía su casco. Se ve que estudió bien quién disparó quién, quién le disparó, en dónde una persona si recibe el disparo es mortal, porque el disparo que él recibió, el proyectil, era muy potente y le dañó todos los órganos internos. Esto contradice la versión de que fueron los campesinos. Después, esto fue en el día de antes de ayer. El doctor Floriano Irala fue el primer testigo en declarar, se encargó de inspeccionar los cuerpos de los seis policías, entre ellos Erben Loera. El doctor Floriano Irala fue el primer testigo en declarar, se encargó de inspeccionar los cuerpos de seis policías, entre ellos Erben Loera. Se retomó ...el juicio horario público del caso Curuguaytí... ...con la declaración del médico forense... ...que inspeccionó los cuerpos de seis policías... ...del grupo especial de operaciones Egeo... ...según el informe... ...cuatro murieron en la balacera... ...y dos en el hospital distrital de Curuguaytí... ...el doctor explicó que a las 11.50 del 15 de junio de 2012... ...empezó su trabajo en el hospital distrital de Curuguaytí... ...estaban presentes los fiscales Diosnel Jiménez... ...Jaril Rachid y Ninfa Aguilar... Esta es la que dije que le dio la apoyatura jurídica a, a, al, operativo, al, al operativo de Erben Lovera. Eh, en este sentido mencionó que se presentó un tal Augusto Aníbal Lima y que le expresó que él iba a firmar los certificados de difusión y que tenía orden del jefe del GEO de Alta Paraná de llevarse los cuerpos. Imagínense usted lo que pasó en ese momento. El fiscal Rachid le aclaró al doctor que la persona desconocida no tenía autoridad y ahí estaban peleándose por quién se llevaba los cuerpos de los policías muertos para que no se supiera quiénes los habían matado. Y eh, de paso cañazo, el fiscal, que ya dejó de ser fiscal y que ahora es el jefe de la policía justamente porque para leccionar a los policías que contradicen sus versiones este hombre eh, lo sacaron de la fiscalía y lo trasladaron a ser jefe de la policía eh, apareció un caso de estafa donde está involucrado y donde ejerció abuso de poder y utilizó sus influencias para dar vuelta una causa que involucraba a sus familiares sobre una propiedad. Y ahora vamos a escuchar qué opina el senador Luis Wagner sobre Rachid que es eh, senador del Paraguay, ¿sí? Sí, senador, eh, pasando un poco a otro tema, eh, el viernes pasado a la tarde se conocía el la decisión de nombrarle al fiscal hasta ahora en funciones, Jalil Rachid como eh, nuevo viceministro de Orden y Seguridad en reemplazo de Javier Ibarra. Javier Ibarra estábamos diciendo que con Gustavo sale haciendo acusaciones de muy grueso calibre, diciendo que él eh, fue obligado a renunciar, que hay gente vinculada al narcotráfico que está en el gobierno, haciendo acusaciones duras contra Luis Rojas, etcétera Y le decía yo, Gustavo, si esto hubiera sido en un gobierno más débil, sin tanto apoyo parlamentario, hubiera sido hasta pedido un juicio político pero se tapa todo eso con el nombramiento de Jalil Rashid, ¿cómo valoras vos esta situación? Bueno, el nombre... Senador, te, te preguntamos con no relación al caso del nombramiento de Jalil, eh, Anda, yo la la de... de Jalil Rashid El caso de Rashid es pues, algo que eh, alguien decía no sé si algo podía ¿Qué? sorprenderme todavía de ese gobierno Jalil Rashid ...del fiscal del caso Curhuací... ...de Marina Cuenca... ...que acusa a los campesinos... ...de invasión de inmueble ajeno... ...en una tierra que es de todos los paraguayos... ...y que demuestre lo contrario... ...hasta ahora no pudo demostrar... ...que es de los Riquelme... ...de sus amigos... ...los Riquelme... Del, de, ...de cuya nieta fue... ...pareja... ...que no podía ser fiscal... ...por la relación que tenía su padre con los Riquelme él con la familia porque los principales sospechosos de la violencia contra los policías tendrían que ser los Riquelme porque ya ellos tienen historia de cómo liquidaban torturaban, asesinaban a indígenas para quedarse con sus tierras eso está en, la, en los libros de historia de nuestro país y él es el que dirige el proceso contra los campesinos paraguayos ¿quién le mató a los policías? Seis policías son asesinados en un, tiro, en un en un ataque de personas que tienen armas de grueso calibre, fusil 7.62, son asesinados con disparo en la cabeza, en el cuello, en el pecho. Francotiradores, especialistas, evidentemente por los disparos que recibieron los policías, eso no dispara cualquier novato cual cualquier neófito y sobre todo ninguno de los campesinos que él presenta como culpable de lo que ocurrió se demostró que tenían esas armas Rachid es un cómplice encubridor de asesinato de policías Eso es categórico, eso es indiscutible, no puede discutir parte, de eso no puede discutir el ministro del Interior. Nadie puede discutir que él está ocultando quién asesinó a policías. ¿Por qué, sí, ese senador? Y porque y porque nunca investigó quién asesinó a los policías. Porque los policías fueron muertos con balas 762, con disparos de fusiles de francotiradores de eh especialistas en en matar gente ¿quién puede contratar a esos especialistas? los campesinos que estaban ahí y si eran de, de otro grupo terrorista o lo que sea pero lógico que se iba a ir contra ellos, ¿por qué no investiga Jalil? no investigó nunca ¿quiénes fueron los asesinos policías? él le da carta blanca a los que asesinan policías para culparle a los campesinos, para que la tierra queden en manos de sus amigos los riquelme Senador, eh, vos, probable o sea vos no vas a poder saber eh, qué motivó a, al gobierno nacional a nombrar a Jalil Rashid como viceministro de Orden y Seguridad, pero en tu interpretación, ¿por qué crees que se dio este nombramiento? Y ha de un premio por el caso. No sé, o si es parte de un equipo de los que asesinaron a policías. Entonces ellos le premian en el gobierno de Carter, que al fin y al cabo el beneficiado de la caída de Lugo y la división de la fuerza y le acompañaron a Lugo también. No sé, sino que qué, por qué la pusieron, pero dice ministro de seguridad alguien que no no puede identificar quién mata a seis policías, quién no investiga, quién asesina a seis policías. Dice mi ministro de seguridad, imagínate con qué con qué ánimo han de estar los policías paraguayos. <risa> con qué moral van a estar trabajando por la seguridad del Paraguay. Imagínate como es pues, los, los, el, el nivel de los policías que los que murieron son personas muy reconocidas por ser profesionales por por hacer lo mejor posible. En el caso de Anoni, que sobrevivió, él reconoce claramente que fueron los campesinos los que le dispararon y quién están procesados. porque qué Jalil no le pregunta a Noni quién cree él que fueron los asesinos. Pero, senador, con lo que vos nos estás diciendo, eh, uno puede concluir que según tu análisis, el propio presidente de la República está en conocimiento de hechos que no se están dando a conocer a la sociedad paraguaya. Y... Y, y no sé. Le puso a... Al, al, al, al gran encubridor de, del asesinato de policía a Jalil le puso como viceministro Bueno senador Luis Alberto Wagner eh, gracias por la comunicación Gracias Y así es mientras vamos buscando la comunicación con, con el compañero Gustavo torre de Chipa ...algunas reflexiones... ...esto que escuchamos... es el, ...esto salió en la radio... ...Niandu tiene el programa de Camilo Suárez... ...es un reportaje en directo... ...al senador de la República... ...del Paraguay... Don ...Luis Wagner... Eh, ...las cosas que él dice son las que nosotros... ...venimos... ...hiloanando... ...desde la información que recogemos... ...desde los viajes que hacemos... ...desde, desde lo que está pasando... O sea que, que en ese en ese camino vamos y creo que vamos a tener suerte de poder comunicarnos con el compañero Gustavo torres que estuvo hace poquito por allá siguiendo el juicio y acompañando acompañando las la, las sesiones también las sesiones de juicio oral ¿no? que se estaban dando en estos días eh, así que bueno eh, decíamos cuando el senador wagner habla de anoni Anoni es ese ese policía que contradijo al fiscal Rachid cuando le quiso hacer decir que que lo había que le había disparado era Rubén Villalba. Y eh, hoy día, eh, para que lo haya más policías díscolos, Jalil Rachid comanda la policía. Y vamos con Gustavo Torre. Hola, hola. Hola. Hola, hola. estoy con don Gustavo Torre de Chipa. De Chipa, sí. Qué eh... tal, che. Encantado de escucharte. Igualmente, ¿eh? un placer. <ríe> Muy bien. Decime, Gustavo, antes de entrar en tema, el tema el tema va a ser estábamos hablando de las últimas novedades y haciendo un resalto sobre lo cómo va la masacre, el juicio de la masacre de Curuguaty. ¿Por qué no nos explicás de qué se trata Chipa? Mira, Chipa en realidad es eh, las iniciales de una sigla que quiere decir cultura, Historia, Idea eh, Política y Arte del Paraguay. Ajá. Uh -huh. Es un grupo eh, interdisciplinario que trabajamos en la Universidad de General Sarmiento, la provincia de Buenos Aires, y que eh, nos interesa trabajar con Paraguay. Uh -huh. eh, está conformado por eh, historiadores, eh, filósofos, pero también eh, compañeros de la comunidad paraguaya que viven en Argentina y trabajamos eh, conjuntamente Paraguay. Uh -huh, uh -huh. muy bien, bueno ahora sí pasemos un poquito, no sé si venías escuchando o si tuviste oportunidad no, no, no decir, pero... Bueno, eh, be, be, primero hicimos un, un relato de las últimas novedades del juicio, donde aparece, donde estuvo como testigo el día 9, uno de los forenses que recibió los cuerpos y, y cuenta cómo apareció un tipo mandado por el GEO con la orden de firmar el, eh, todos los certificados forenses y llevarse los cuerpos a lo cual ahí hubo una contradicción, hubo una especie de lucha por quien se llevaba los cuerpos entre él y Jalil rachit Eso fue lo que pasó el día 9. Después apareció otro forense que dice que tiene en su poder como 200 fotografías y grabaciones y filmaciones y se está en la discusión de si eso se va a incorporar al expediente o no. ¿Por qué no nos contás vos lo que vos pudiste percibir en tu en estos días que estuviste por allá? Sí, ya tuve detenido en el juicio de la última semana de enero eh, estuve estuvimos la compañera de chipa escuchando las declaraciones de, de policía eh, nos llamaba la atención sobre todo algunas contradicciones sobre eh, un, un supuesto revólver niquelado que por algunos testigos una eh, persona eh, eh, con, que tenía la descripción similar a la de Rubén Villalba. Sin embargo, otros testigos vieron el mismo revolver en eh, los cuerpos asesinados de los campesinos. Uh -huh. ¿no? Eso es una, como una primera contradicción. Después también eh, la, la declaración de otros policías que vieron a, a algunos campesinos con foizas uh -huh. y a la pregunta eh, de la defensa sobre si las foizas podían disparar Algunos policías dijeron que eh, podía ser que disparara no cosa que también llama la atención. Sí. Eh, son dos puntos como muy contradictorios eh, de las declaraciones de, de la policía. Y escuchamos también la declaración del comisario Lizardo Gamá, eh, que planteaba que él entendía la situación de los campesinos, eh, porque él había sido campesino y había las condiciones en las que se tenía que desenvolver la vida argentina. Eso nos llamó la, la atención bastante eh, sobre todo las contradicciones de la declaración de los políticos. Muy bien. La... Sí, Me sí, gusta, sí, ¿no? yo, te, yo te estoy escuchando y estás salís como adentro de una pecera, pero se te entiende. Perfecto. Entonces, <risas> estoy en, en, un, en un barrio, en La Matanza, eh, en La Ferrere, trabajando y, y está, hay poca señal y seguramente no estoy escuchando bien no, no, no, eh, pero pero se te entiende perfecto che, seguí, seguí con tu relato, por favor no, no y, y, y, la, una, una reflexión que hacíamos en el juicio es esta situación de los policías, seguramente eh, sean eh, o bien ellos mismos campesinos o hijos de vecinos, ¿no? uh -huh. eh, la vecinos dentro de la declaración de eh, Lizardo Gamarra También planteaba que desde 1990, momento en que empiezan las ocupaciones de tierra por uh -huh. parte de los campesinos, él había participado de una, eh, de varios desalojos y que nunca había vivido una situación así. Tanto entender que la situación eh, que sucedió en junio del 2012 en la Marina, eh, podría llegar a ser armada. Me parece que eso es importante que sale de la declaración que estuvimos escuchando en la última semana de, de, de uh -huh, uh -huh. ahora, pues lo, lo que planteas es de este perito que aparece con imágenes y filmaciones sí. me parece que se nos cortó y se nos fue Aló, aló, se, se nos fue. Bueno, ese, ese es el tema, viste, porque a ver, nos aumenta nos aumentaron el dólar para que los de las telefónicas tengan más guita. Eh, eh, todas las compañías de celulares nos arrancan la cabeza y nos cobran hasta cada llamada que no hacemos. ¿Y sabes cuál es el tema? Que no nos podemos comunicar. Y hay como una complicidad que nos pasa a nosotros, que bueno, nosotros somos pichoncitos, pero le pasa a, a los medios de comunicación de todos lados, que se le cortan las comunicaciones. Y nadie putea porque se le cortan las comunicaciones de las telefónicas. ¿Cómo puede ser esto? Cosa de locos. Bueno, creo que lo recuperamos. Sí, hola. Ah, volvió. Bueno, hola, sigamos intentando, dale. Sí, sí. Eh, hay, hay que estar con la compañía de teléfono. Eso. Acá en Eso. Eh, lo que estaba diciendo es que vos habías eh, marcado la inscripción de este perito que parece con filmaciones y con fotografías sí. que van a en, en, en la causa pero también que sería interesante que se, se explique qué fue lo que pasó con la filmación del helicóptero sí. que fue tomada ese día. Uh -huh. No solamente desapareció la cinta, sino que además el año pasado el helicóptero, el piloto que había manejado el helicóptero, eh, tuvo un accidente y murió. y uh -huh. si uno cree en las casualidades, puede uh -huh. creerlas, uh -huh. eh, uh -huh. pero me parece que tendríamos que dudar de, de estas casualidades. Absolutamente, sí. absolutamente. Y, Creo que, que esta semana hubo eh, unas declaraciones que son eh, que son fundamentales eh, uh -huh. que es eh, la de el ense que examinó los los cadáveres de la policía uh -huh. que eh, señaló que las heridas eran de balas de grueso calibre uh -huh. me parece que esto eh, tira, tiramente deja sin efecto la la denuncia de la fiscalía, ¿no? o, uh -huh. o, o nos plantea la fiscalía que los policías y sobre todo, eh, Erben Lobera fue asesinado por los campesinos cuando no portaban armas, si portaban armas, no portaban armas de, de grueso calibre. Uh -huh. eh, uh -huh. Todos los, los eh, eh, policías, señalados por este, por Floriano Irala creo que es, uh -huh. eh, Exactamente. todos tenían... Eh, eh bala eh, herida de bala de alto calibre. Uh -huh, uh -huh. Parece que eso es eh, una declaración eh, fundamental para la defensa, ¿no? Totalmente. Mira, eh Gustavo, yo la verdad que no sé, tendríamos que ver de qué manera combinar algún día porque después de nosotros sigue el programa Patria Soñada de Jorge Soler. Es, con Jorge Claro. Entonces, entonces te, te vamos a llamar para que, viste, para que eliminemos esta esta intermediación de las compañías de celulares y, y veamos a ver si podemos tenerte acá. Entre tanto bueno. te cuento que nosotros en nuestro nuestro programa con el tema de la masacre de Gurguainti empezó en el año 2012. Sí. O sea, ya apenas sucedido. Y, a, y nosotros tenemos silvanadas todas las pruebas que van apareciendo. Uh -huh. y, y, por ejemplo, tenemos la grabación del jefe de la Policía Nacional y el jefe del GEOP dándole las garantías a Lobera y indicándole por qué lugar tenía que entrar y qué es lo que tenía que hacer. Y está la voz también de la de fiscal Ninfa Aguilar, que le da las garantías judiciales. Y después de eso tenemos... La declaración de Anonis, el policía que dice, con donde Rachid lo quiere obligar que diga que fue Rubén Villalba que le disparó y el tipo le dice no, a mí no me disparó Rubén Villalba. Sí. Y después tenemos la declaración de la esposa de Erwin Lovera que dice que el primer tiro que le pegan se lo pegan desde el costado en el interciso debajo del sobaco donde no lo cubría el chaleco antibalas. Y o sea, o sea que te digo tenemos silvanadito toda toda esta versión donde me pone muy contento lo de Gamarra. Porque porque se da una situación, son todos vecinos, todos son campesinos en Paraguay. Claro. Y generalmente claro. todos los policías tienen raíces campesinas. Entonces para ellos, que son las víctimas, y como escuchamos hace un ratito, bueno lo escuchaste al, al senador Wagner, donde directamente lo denuncia Jarlita Rachid como cómplice de la matanza de los policías por encubrirla. Claro. ¿Mm? Entonces claro. ahí, ahí tenemos un vector que no es una contradicción. En realidad el sistema quiere mandar a los pobres contra los pobres y se encuentra que hay cuestiones como ya arraigadas, ¿no? De historia que lo que se sienten sienten empatía por el tipo que está ocupando. Claro, porque eh, hay 17 víctimas, ¿no? Exactamente. Hay 17 personas asesinadas. Tal cual. Eh, ocho campesinos y seis políticos. Las 17 fueron asesinadas. Ahí es el y, concepto, sí, sí, sí, sí. Y, y en definitiva, lo que lo que está eh, reflejando todas estas contradicciones eh es el contenido político del juicio, que está también reflejado con el ascenso de Jalil Hayid como viceministro del exterior, manejando a su cargo el exterior del país. Esto es un claro signo de cuál es la política del gobierno actual del en general, que en realidad la, la sentencia para el caso porati va a ser una sentencia política uh -huh. que si se logra frenar va a ser gracias a los campesinos a los uh -huh. familiares de campesinos, a los movimientos sociales uh -huh. y a todos los que están acompañando a eh, los 12 los, los 12 juzgados por esta por esta causa uh -huh. me parece que esa es la, la en definitiva lo que lo que está en el fondo porque se la cuestión de la tierra es el problema, uh -huh. y eso el juicio no lo toca. Tal cual. Lo que, lo que el juicio está es tratando de, de descifrar, entre comillas, es de dónde estarían las balas que mataron al los suicidios. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si el problema de la tierra no se va a tocar, uh -huh. eh, que es un problema justamente político, digamos que es una farsa. Uh -huh. eh, que... Eh, no es singular, es Paraguay, pasa en toda América Latina, ¿no? la, la cuestión de la justicia. Por eso es importantísimo la movilización de eh, todas la, las personas que eh, vienen acompañando el juicio por la masacre de Curugato. Sí, así, así todo y... y, y... <coughs> un poco también como para poner pie a tierra de mi parte, eh, esto, o sea, lo, los campesinos ya en febrero o marzo ya estaban, o sea, ya estaba escrita su condena a 30 años por la cabeza todos y ahí se acabó la historia. Yo creo que la intervención de País Oliva la intervención de los jesuitas del Paraguay de las ligas agrarias este cristianas eh, tiene mucho que ver eh, en, en este en esta contradicciones que están apareciendo o sea yo creo que si no hubiera aparecido un poder en Paraguay como el de la iglesia a cartes y a toda la agrícola a toda esa mafia nadie les paraba la mano ¿eh? no sí. no nos olvidemos de los seis que están en cana 35 años Rubén villalba que por nada lo siguen teniendo preso Carmen villalba Carmen Villabla, de la cual no se dice nada y es una presa sin justicia acusada de todo lo que se te ocurra y cambiándole las acusaciones cada vez que se le canta el culo y cada vez dejando la masa adentro con más años encima. Así sí, que che, Gustavo, mirá, de verdad, me encantaría, vamos a combinar eh, por, por teléfono, te vamos a invitar un día que vos estés libre. Perfecto. Nosotros, el estudio está acá en Mataderos, eh, eh, estamos cerca de, de Alberti, o sea, nos combinamos, te buscamos, o sea no, nos facilitamos todo como para para que podamos Perfecto. tener acá en, en presencia eh, eh, tu, tu, tu relato, ¿vale? Muy bien, buenísimo. Che, bueno, eh, no. te agradezco muchísimo y bueno, lo que quieras decir. Antes bueno, de no, muchísimas gracias por el espacio y nada, en la lucha, ¿no? básicamente. Uh -huh. Así que un abrazo grande. Gracias. Muy bien, igual para vos, gracias. Muy bien, nos vemos. Chau, chau. Y así fue, este es Gustavo Torres del Grupo Chipa, se los puede ver este siguiendo los juicios, muy interesados y eh, vamos a darle un cachititito de marcha de la bronca y después ya entramos en las noticias como para ir despidiéndonos y dándoles un, un cierre a esto a esto que se llama Paraguay vive. Bronca. Uh, ¡Bronca! cuando ríen satisfechos Al haber comprado sus derechos Bronca cuando se hacen moralistas Y a correr a los artistas Bronca cuando a plena luz del día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 siempre la mejor con el ala de espadas no domina y con el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 en un no, repobrido y dividido en dos culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador organizamos responder con vos ronca si sí, tenemos mucha bronca y la verdad que uno va juntando bronca y también satisfacciones al ver que en las luchas organizadas hay hay millones de seres solidarios que se organizan que, que empatizan con, con la justicia y que quieren un mundo mejor y somos muchos, pero para ver con qué se enfrenta uno en Paraguay y en la Latinoamérica toda, aunque en Argentina estamos en una situación mucho más privilegiada, también se cuecen habas. Vamos a escuchar qué dicen los fiscales respecto a la investigación a los poderosos y Camilo, un saludo para ustedes y toda su audiencia. Doctor, estaba leyendo con mucho detenimiento hoy el planteamiento que hacían el día de ayer con relación a la intromisión de los políticos en las cuestiones relacionadas a las investigaciones principalmente de Fonacide, eh, de la mala utilización del Fonacide. Eh, sacaron un comunicado, además llevaban su apoyo a la fiscal brígida Aguilar, por eh, Para ustedes, ¿existe algún tipo de amedrentamiento que se esté dando desde la clase política en esa en esas investigaciones? Sí, Gustavo, por sobre todas las cosas, la, la sucesión de hechos de esta naturaleza, y lo que nos lleva a, a una vez más a, a, a concluir que con este sistema tal cual está hoy diseñado, vamos a seguir viviendo este tipo de situaciones periódicamente, y bueno, seguramente yo... Voy a tener que estar hablando otra vez de este tipo de, de situaciones lastimosamente en poco tiempo si es que nos vamos al fondo de la cuestión. Porque el sistema hoy está diseñado para que la justicia esté en manos de poderosos y que los poderosos sean intocables porque tienen un garrote que pueden sacar en cualquier momento que es o que pretenden sacar, ¿verdad? porque siempre confiamos en los que hoy están integrando el jurado, que es el jurado o a veces el consejo, que son órganos eminentemente políticos y que la Constitución les dio el control sobre la justicia yo creo que debemos pensar un poco el fondo de la, de la cuestión y, y, y pensar entre todos si es que queremos seguir teniendo esta justicia que no tiene garantías para investigar hechos de poderosos bueno creo que este es el mejor sistema y si queremos tener una justicia diferente bueno pensar un poco qué soluciones dar ya desde lo estructural porque de otra manera vamos a seguir con esto con una frecuencia que ya ya alarma así es así es viste entonces de todos lados tenemos que aprender y ese es el sistema que quieren implantar acá suspendiendo la modificación del nuevo código penal quitándole funciones y jurisdicción esto es este en, en qué cosas puede intervenir la, la procuración general de la nación en cabeza de la doctora Gils carbó eh, o sea nos vienen viene viene el modelo viene el modelo es que es el modelo paraguayo que si, si trazamos un, un una ponemos superponemos las imágenes y ponemos paraguay y ponemos lo que está pasando en Jujuy con milagros sala nos vamos a encontrar que es una práctica que eh, es una práctica cultural de dominio feudal que se puede dar por medio del garrote o por medio del negocio entonces antes de seguir eh, no vamos a pasar por alto primero recordar a una compañera que nos que nos dejó Rina bertacini miembro del partido comunista este militante desde siempre eh, fundadora de, de organizaciones militante social de base un cuadro preparado eh, eh, muy informada que, que un poco centró su actividad en perseguirle la huella al imperio norteamericano respecto a la injerencia militar. Pero bueno, se no fue y, y para ella vaya vaya nuestro homenaje. También el buen recuerdo porque tuvimos la suerte de compartir en, en distintos lugares, eso es lo interesante, en distintos lugares del mundo, Este, actividades de, de resistencia Apoyando a, a los pueblos vulnerables Y a su vez también mostrando Nuestra propia debilidad y vulnerabilidad Y eh, tenemos ejemplos Que también en esto me tocan un poquito Que es San Isidro de Jejuy San Pedro Defensores de la utopía Gregorio Gómez Centurión Apolonio Álvarez Y Celso Melgarejo Este, son los tres ex dirigentes o son tres dirigentes de las legendarias ligas agrarias cristianas que aún sobreviven la LAC eran organizaciones campesinas inspiradas en los principios del cristianismo y en el modelo de las primeras comunidades cristianas que surgieron en los años 60 y 70 con el objetivo de vivir como hermanos con respaldo de algunos sectores de la iglesia católica paraguaya colectivizando desde la propiedad de la tierra y la producción hasta la educación y la sobrevivencia cotidiana Gregorio, Apolonio y Celso son además fundadores de colonia San Isidro de Jejuy en San Pedro, que la dictadura intentó borrar a sangre y fuego acusando a sus pobladores de peligrosos comunistas. El 8 de febrero de 1975, con un asalto de tropas militares a cargo del teniente coronel José Félix Grau, tras la caída del electronismo en una larga lucha lograron recuperar parte de su tierra y prosiguen su proyecto asociativo con sus hijos y descendientes hoy quedan con vida solo 24 de los más de 50 fundadores algunos, algunas Algunos logros relativos e interesantes resultados obtuvieron respecto a su sueño original. En otras fracasaron por dificultades geográficas, el azote de la naturaleza, problemas políticos, represión y también, por qué no decirlo, divisiones internas. Pero resulta épico todo lo que emprendieron y comprobar que desde la izquierda o la derecha, la religión o la política, la filosofía o la cultura, la búsqueda del paraíso sigue siendo aún más fuerte la más fascinante aventura humana. Y tuvimos en el día de ayer otro nuevo acto de abuso del Estado paraguayo sobre campesinos. 1.500 hombres de la Policía Nacional armados hasta los dientes, con helicópteros, con tanquetas, se disponían a desalojar Eh, una unas hectáreas de tierra en donde en campos moronbí de los riquelme otra vez y eh, con esta causa inventada intentaron entrar entraron pero y ya habían le habían advertido a los que estaban adentro de la ocupación que si los tenían que matar los iban a matar así nomás literalmente fue la cosa este y bueno parece que entraron y se tuvieron que ir como vinieron porque no había nadie Qué pasó bueno Bueno, y después creo que vamos a tener una información mucho más completa de parte, en, en el programa Patria Soñada, acá solamente cumplimos con eh, la solicitud de difundir que la Organización de Lucha por la Tierra, OLT, eh, solicita apoyo internacional eh, por y denuncia que está a punto de ser desalojada, vemos cómo siguen los desalojos de campesinos, que si viéramos qué es lo que quieren los campesinos, los campesinos quieren sembrar, cultivar alimentarse, educar a sus hijos, vender lo que les sobra, vender vender para renta lo que les queda, este trabajar la tierra de una manera amigable, eh, no usar agroquímicos, no, no usar este, fertilizantes, vivir al ritmo de la tierra, mejorar el medio ambiente, mantener su familia, su forma de vida tradicional y de paso beneficiarnos a todos quienes podemos comer esas cosas tan ricas que ellos hacen. este Y vamos a decir... Antes de irnos Otro abuso más de las fuerzas de tarea conjunta Esa fuerza de tarea militar, policial Y de inteligencia altamente especializada Que se mueve como Pancho por su casa en el norte del Paraguay Donde el presidente Cartes Acompañado por sus diputados y senadores Declararon el estado de sitio O sea... Eh, metafóricamente zona de excepción, esa zona de excepción es donde están suspendidos todos los derechos individuales y acá eh, hay un campesino Villalba, parece que ser ser Villalba en Paraguay es complicado, o sea, si tenés el apellido Villalba, quedate tranquilo, te vas a comer cinco años en cana para empezar a hablar me quedé muy mal con lo que pasó, entraron a la fuerza echaron la puerta, nos hicieron acostar en el suelo les pedí la orden de allanamiento y al preguntarme mi nombre me dijeron que se equivocaron y pidieron disculpa con comentó Villalba inmediatamente se dirigieron a la casa de su vecino le dije que ya mataron a mi hijo por equivocación y hoy hicieron lo mismo, explicó Villalba hace cuatro meses Derlis Villagra, hijo de Silvio, murió a manos de las fuerzas de tarea conjunta. La fuerza de seguridad alegara aunque se trataba de un asaltante y que no hubo ningún tipo de error en el procedimiento que terminó con la vida de su hijo. Si es cierto que mi hijo quería robar, ¿por qué no muestran las cámaras de la estación de servicio? dijo Ya no da gusto esta situación, ya no se puede vivir tranquilo en este país Me dejó muy triste. No puedo hacer esto a personas, no le pueden hacer esto a personas trabajadoras. Los fiscales vinieron hoy a disculparse, pero ya mi hicieron el daño y el daño que me hicieron ya está hecho. Y mientras tanto ¿qué dice la Fuerza de Tarea Conjunta? Dice que todo se realizó de acuerdo a lo establecido y que este señor Villalba mejor que se calle porque si no lo van a ir a buscar. Y sobre el tema de la brutal represión que hubo en, en la Villa 1-11-14 donde se quiso disfrazar de que las fuerzas de la gendarmería respondieron a una agresión con balas, cosas que no había sucedido ni en el mismo lugar ni en el mismo tiempo. Usaron esa excusa simplemente para leccionar y cumplir con las órdenes no escritas de control riguroso sobre la población civil que está cundiendo en toda la Argentina. Entonces, este ¿qué pasó? Existen las defensas. ¿Existen las defensas? ¿Por qué? Porque rápidamente los vecinos se comunicaron las legisladoras del Frente para la Victoria Paula Penaca y Lorena Pocoic se hicieron presentes en el lugar junto a funcionarios de Atajo, que es una instancia de acercamiento de la justicia a los barrios, llevado adelante por la Procuración General de la Nación, y que luego de reunirse con los damnificados, relevar la información y poner a disposición las, las herramientas legales, se presentó una denuncia por parte de la Procubin. O sea que, por ahora, por ahora existen algunos resortes a los cuales hay que tener atentos para saber de qué se trata. Eh, tenemos también un una casetilla de prensa los eh, letrados Raúl Snabel Leonel chague de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos presentaron querella contra el presidente Mauricio Macri la vicepresidenta Gabriela Michetti el jefe de gabinete Marcos Peña y otros funcionarios por el delito de sedición agravada por traición a la patria los abogados indican los decretos de necesidad y urgencia y los decretos simples firmados por el Ejecutivo desde el 10 de diciembre de 2015 en cuanto avanzan sobre materia propia del poder legislativo apartar flagrantemente del que mecanismo constitucional eh, la denuncia invoca los artículos 22 29 y no 29 de la Constitución Nacional y los artículos 226, 227 ter, ter en subsidio 230 del Código Penal y esta causa recayó en el juez federal número 7 de la capital doctor Sebastián Noruberto Casanelo, para esto también hay una solicitud de que quienes quieran acompañar la denuncia Eh, se acerquen, eh, si quieren a nivel internet a eh, la página de la liga la liga por los derechos del hombre eh, perdón, perdón, perdón me estoy equivocando, momentito momentito, esto es Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos No tengo en este momento la página web Y bueno, y nos vamos con Agarrate Catalina Como para que veamos de qué se trata la violencia y ya nos ya no fuimos ya no fuimos muchas gracias paraguay vive nos vemos la próxima gracias natacha soy un montón de brotando de las alcantarillas soy una pesadilla de la que no vas a despretar especial o me